La razón de ser de por qué establecemos un proceso de negociación con el Fondo Monetario Internacional es que a partir del año 2018, entre el 2018 y el 2019, Argentina tomó 45.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario Internacional, bajo la premisa de que eso iba a restaurar la confianza en los mercados y que entonces Argentina iba a poder acceder a un costo del crédito más bajo nuevamente a los mercados y pagar esos 45 mil millones de dólares que constituyeron, constituyeron un récord en la historia de préstamos del Fondo Monetario Internacional. La realidad fue muy distinta a lo que se postulaba. No hubo ningún choque de confianza positivo, Argentina no pudo acceder al mercado de crédito para pagarle al Fondo Monetario Internacional y hoy no hay cómo pagarle al Fondo Monetario Internacional, así que lo que buscamos es tener un nuevo acuerdo que nos dé el financiamiento para justamente poder pagarle al mismo fondo, básicamente refinanciar esas deudas y así poder tener más tiempo para ir recuperando la economía y también poder ir generando la capacidad de pago consistente con los compromisos que se van tomando. Y esto lo vamos a hacer de frente a la sociedad no de espaldas a la sociedad de hecho es eh, la intención del gobierno nacional enviar el acuerdo que se al que se llegue con el fondo monetario internacional al congreso de la nación eh, para su aprobación que es algo que no se ha hecho y que, nunca y que eh, es algo que está totalmente alineado con la idea de cuidar Argentina y la idea de ir generando condiciones en el país para inmunizar al país de los problemas de endeudamiento insostenible. Es fundamental en la agenda que continúa que vayamos desarrollando reglas de juego para que nunca más se den estas situaciones en las cuales un gobierno de turno toma grandes cantidades de deuda basándose en expectativas que para muchos resultan infundadas y después le queda un problema enorme a la sociedad argentina que sufre la gente, que sufre la mayoría, que termina en más desempleo, menos empleo, más pobreza y menos oportunidades. Esto es un proceso que hemos transitado que ha sido durísimo en los últimos meses, negociaciones bien complejas y duras. Es algo que tenemos que, en lo que tenemos que trabajar para que no vuelva a ocurrir porque realmente es peligroso para el futuro de Argentina.